Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Buenos días! 9 de la mañana, 32 minutos. Bienvenidos al magazine de OID Radio Nacional. Ya es miércoles 28 de enero del 2015. Este magazine que te va a acompañar hasta el mediodía. Tenemos eh, deporte, tenemos nuestra sección de la discapacidad, también discriminación cero, el rincón de la asociación, todo eso y mucho más hasta las 12 y media en esta programación del magazine de OID Radio Nacional. Saludamos de inmediato a nuestro compañero Raúl Gutiérrez Raúl, ¿cómo estás? Buenos días Hola, buenos días, Juanma ¿Eh? ¿Qué tal Feliz todo? miércoles, pues muy bien eh, Ya mitad de semana, ya decía yo ayer que fíjate era martes Y ya pensaba en el fin de semana Así que ya el miércoles lo tenemos chupado ...tú que siempre está muy pendiente... ...ya el día lunes pensando en el viernes... Sí, sí, sí. Ya, ...ya te queda menos camino... <ríe> ...por eso lo decía... ...pero en lugar de pensar... ...lo que quería decir lo dije además... ...junto a nuestra sí. compañera de la vida de ayer... ...Maripaz eh, Pedros... ...es que comenzamos o comienza a preparar ya el fin de semana... ...que es diferente... ...correcto... ...eh, porque ya sabes que hay que planificar... ...si Por no... Supuesto. ...hombre no, siempre no... ...porque también de vez en cuando está bien improvisar y decir... Pues eh, esta esta semana no voy a preparar nada a ver qué surge, pero bueno, pues eh, también de vez en cuando ya sabes que hay que prepararlo todo para que, bueno, pues no surjan imprevistos, ¿eh? Por supuesto, siempre es bueno programar, yo creo que el 50% en todo caso, Raúl, ¿no? Todo? Sí, no, bueno, hombre, todo tampoco se puede preparar, porque como lo prepares todo, al final te sale mal. Esta, Por supuesto. Es como la ley de Murphy, ¿eh? Efectivamente. O sea que, que eso es así. Pero bueno, que ya es 28, además con esa escalada ¿eh? del mes de enero tan difícil, Juanma. ¿Y ya le vamos pasando? Por eso, que preparar eh, el fin de semana, si hablamos de, de modo eh, económico, en cuanto a la economía, Pues es complicado, porque estamos viendo que las familias eh, lo tienen, eh, francamente, difícil con esta cuesta de enero. Aunque es verdad que yo he visto un mes de diciembre muy alegre. ¿eh? ¿Eh? ¿Sí? Para finalizar del 2014, yo he visto uh -huh. un mes de diciembre bastante alegre. O sea, que esto yo no sé si son los brotes verdes, que decían los políticos o no, pero desde luego mmm, sí vemos que, que había alegría, ¿eh? aunque también esta, esta rampa... ¿eh? Eh, cuesta, nunca mejor dicho, en, en este año eh, de, del 2015. Yo creo que cada cual tenemos una percepción diferente, ¿no?, aun mm. cuando podemos coincidir a lo que tú estás comentando, Raúl. Sí, no claro, cada uno evidentemente tiene que mirar eh, hacia su bolsillo y cada uno tiene pues unas circunstancias y lo ve de una forma u otra, pero yo al menos ha sido mi percepción eh, de, de lo que ha sido el, el mes de diciembre. Y nuestro pagasín todas las mañanas lo comenzamos con nuestra compañera Diana o con Raúl Gutiérrez, hoy les acompaña acá en el micro Juanma Sepúlveda, con la información meteorológica, Raúl, porque fíjate que ya se va sintiendo un poco más de frío, sobre todo por las tardes, ya tenemos un poco más de luz, aun cuando por la mañana, al menos para nuestros compañeros que están en todas las delegaciones de España y que trabajan junto a nosotros en la OID, eh, hace frío aún por la mañana, pero ya se va sintiendo, parece que va mejorando un poco el, el mejorando, tiempo. mejorando, No hace tanto frío, ¿no? No hace tanto frío, eso es verdad, ¿eh? Y así lo demuestra las eh, temperaturas y, y el tiempo vamos a dar un repaso al eh, tiempo en el norte de España porque la máxima Eh, ...de hoy será de 9 grados, la mínima con la que nos hemos levantado allá en el norte... ...5 grados, posibilidad de precipitación del 17,5%, el viento brisa débil... ...con esa dirección del viento oeste. En el este de España, la máxima, 13 grados, no está nada mal, ¿eh? La mínima de 9 grados, con posibilidad de precipitación del 10%, el viento brisa moderada fuerte... ...con esa dirección del viento oeste, noroeste, en el sur de, de España, la máxima de 14 grados... ...que está muy bien, insisto, la mínima, 3 grados, posibilidad de precipitación del 10... ...10%, el viento brisa con esa dirección oeste... ...y en el oeste la máxima, ayer eh, rondábamos también esta temperatura... ...Juanma, 17 grados, ¿eh? o sea que eso es muy buena señal como tú bien indicabas... ...la mínima, 5 grados, posibilidad de precipitación del 10%, el viento brisa débil... ...con esa dirección norte-noreste, así están las cosas y esto va a mejor sin duda alguna... ...le quedan dos días al, al frío yo creo, a no ser que venga un mes de febrero eh, fresquito... pero Por norma general, ya sabes que febrero, bueno, pues no es muy frío. Aunque también es verdad que este año ha tardado mucho el frío en llegar. Poca lluvia ¿eh? hemos tenido acá. Muy poca lluvia. En Castilla-La Mancha al menos, ¿no?, en Talavera. Exactamente. Y eso aquí en esta zona, pues luego nos pasa factura. Sí, en sí, veranito, ya sabes sí. que luego estamos faltos de agua. Efectivamente. Los embalses tienen que, bueno, pues llenar. Tienen que albergar más agua, que es lo suyo, para que luego en verano no tengamos ningún problema. Al igual que en el resto de, de España, ¿eh? Así que... Así están las cosas en cuanto al tiempo. ¿Quieres que te diga el número premiado? Por supuesto. Venga, pues vamos al número premiado en el sorteo de la OID. Ayer eh, martes eh, fue este. ¿eh? Eh, hablamos del Euroboleto, el eh, 52.941. 52941, la serie número 36. 036. Insisto, 52.941, el número premiado en el sorteo del Euroboleto ayer martes 27 de enero. La serie, la número 36. 036. Fins 9 de la mañana, 37 minutos, estamos en directo en este magazine de OID Radio Nacional, tú ya sabes, es la radiomisora de la Organización Impulsora Discapacitados, OID desde Talavera de la Reina en la provincia de Toledo, Castilla-La Mancha nuestra señal internet, nuestra señal online de la radiomisora de la Organización Impulsora Discapacitados. Y vamos a continuar con Raúl porque tenemos una sección dentro de este magazine en este horario que nos convoca toda la semana de lunes a viernes con los compañeros del día, así es que te dejo Raúl de inmediato con nuestro invitado. Así es, los ...compañeros de la OID, vamos a intentar... Eh, ...ya lo dijimos al comienzo de, de este magazine... ...el de OID Nacional, que íbamos a intentar dar un repaso... ...a las diferentes delegaciones para ir conociendo... ...a cada uno de los miembros que trabajan en esas delegaciones... ...siempre hablamos de, de la OID, evidentemente... ...y para comenzar, pues qué mejor... ...que conocer a los compañeros de la UID... que están con nosotros ¿eh? codo con codo trabajando en esta sede central ayer ya indicaba que nos acompañó paz eh, pedros nos eh, solicitaba además una canción de cómo era cómo era cómo era la canción que nos solicitaba paz eh, peros no recuerdo ahora mismo bueno bastante alegre la ¿eh? primavera trompetera la primavera trompetera señor sí señor, ¿eh? sí, señor. Efectivamente, bueno, pues... Con los delincuentes Con los delincuentes, eh Y hoy vamos a tener otra canción, pero porque tenemos otro protagonista Manu Reino, que está con nosotros ya en estos micrófonos Y es eh, compañero también de la UID Buenos días, Manu Buenos días ¿Cómo estás? Muy bien Fíjate que te vemos continuamente detrás de la cámara en, Tanto de fotos eh, como de, de vídeo Pero en los micrófonos eh, no te habíamos escuchado todavía, eh Hoy me estreno, de hecho Muy bien Bueno, cuéntanos eh, cuánto tiempo hace que llegaste tú a la UID Pues yo soy, como se dice, fichaje de invierno, ¿no? Es verdad <risa> Llegué hace poquito, dos meses y poco Y bueno, muy muy bien, muy contento de, de estar con vosotros uh -huh. Y cuéntanos, ¿tú ya conocías la OI de, anteriormente? Sí, yo he trabajado en Talavera en, en medio de comunicación y, y conocía conocía la OI, de hecho ya había visitado alguna vez Y sí, conocía el proyecto ¿El puesto que ocupas, como hemos dicho? Sí ¿Fotografía, no. vídeo, verdad? Hago fotografía, hago vídeo y eh, también labores de edición y de realización uh -huh. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Manu? ¿El vídeo o la, la foto? Me gusta un poquito más la foto, pero el vídeo también, también me gusta Uh -huh. Bueno, y eh, esperas estar con nosotros en mucho tiempo, claro que sí, ¿no? Claro eh, Aunque sea fichaje de invierno, eso Nadie, no significa no, que... No nos marcamos un, una meta, límite <risa> Muy bien, ¿qué es lo que más eh, te gusta hasta el momento? ¿Qué has encontrado en la UIC eh, que te haya llamado la atención? ¿Cómo te sientes? Me gusta la gente, sobre todo la relación con, con la gente, con los compañeros eh, La acogida que, que he tenido, eh, la gran familia que, que forma forma la UIC Muy bien. Vamos a hablar un poquito más de ti, como hicimos con Paz y todos los invitados que van a pasar por estos eh, micrófonos. Cuéntanos el, el lado más eh, personal de, de Manu, por ejemplo, en cuanto a gustos. Gustos musicales, porque aquí lo que tenemos es eh, música, una herramienta que, que tenemos aquí, disponemos de, de ello. Así que, ¿qué, ¿qué estilo te gusta a ti, Manu? Me gusta un poco de todo, pero quizá por la zona de, de donde vengo, de donde me he criado... Es una zona muy muy rockera, entonces yo soy de, de, la, de la vieja escuela ¿De la vieja escuela? Uh -huh. Bueno, pues eh, si te parece vamos a poner una canción Pero cuéntanos a quién te gustaría dedicar ese tema que va a sonar Y por supuesto ahora hablamos de, de artista, la banda y el título Pues por supuesto me gustaría dedicar la, la canción a todos los compañeros de, de la UID, a todos los compañeros que nos escuchan por internet, sobre todo a los, a los de Talavera que son los que tengo más cerca y de, de momento los únicos que conozco uh -huh. y bueno pues a todo el mundo que esté escuchando. ¿Y por qué te has encantado? A ver. Pues me gusta mucho Rosendo. Rosendo. Rosendo Pero, Mercado. Pero ¿de dónde vienen esas influencias? A ver. Pues, si te soy sincero... ¿Algún hermano, eh, algún amigo? No, eh, mis padres me, me dormían la siesta con, con discos de leño, de, de Joan Baez, de... Pero sí, bueno, sí, sí, sí. pero si nos ha salido muy formalito tú, ¿no? Sí. Bueno, no significa lo parezco, que... Lo parezco, <risa> No significa que los rockeros sean eh, malas personas, ¿eh? Ni mucho menos, porque si sí es verdad que a lo mejor los eh, vemos con... Con esos pelos un poquito largos, aunque Manu no, Manu lleva el pelo rapado y esas cosas. Yo mi punto canal ya le llevo dentro. <risa> Muy bien, pues eh, nos vamos a quedar con, con Rosendo, esa canción que ha elegido Manu Reino, nuestro amigo de la UID de hoy. Muchísimas eh, gracias Manu, Gracias a vosotros. Y gracias por estar con nosotros este ratito. Muy bien. personas que colabora con la UID comprando su euroboleto por tan solo 1 euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario y a ti no te gustaría serlo. Organización Impulsora de Discapacitados 902 113 883. Si eres discapacitado llámanos, si no lo eres, apóyanos, contamos contigo. 9 de la mañana, 47 minutos, estás en la sintonía de OID Radio Nacional, la señal internet, señal online de la radioemisora de la organización Impulsores Capacitados, OID. En este día miércoles 28 de enero del 2015, recuerda que este magazine te va a acompañar hasta las 12 y media, luego te vamos a adelantar un poco también de lo que tendremos hoy en deportes. Continuamos con nuestro compañero Raúl Gutiérrez, a esta hora de la mañana, Raúl. Hola, fama de logo, Pues eh. efectivamente aquí aquí estamos eh, a tu lado, hoy miércoles, a mitad de semana ya planificando, conociendo a los compañeros de la OID y vamos a seguir conociendo más personas dentro de un instante también, porque nos vamos a marchar con los vendedores de la OID, que están cada día presentes en estas ondas, como bien sabes, vamos a, a conocer la vida de nuestro invitado de hoy, que no no recuerdo yo bien quién Ángel era. Ángel Pinpeño. Ángel Pinpeño, efectivamente. Uh -huh. Una de las personas que se le ha incautado con una serie de boletos y nos vamos a marchar eh, hasta esa zona donde se le incauta los eh, boletos y para saber y conocer bueno pues cómo es la vida de esta persona, al igual que conocemos cada día la, la, la vida de las eh, personas que trabajan en la OID. Y que, que siempre hacemos un homenaje no a todos nuestros compañeros que están en la calle porque la verdad es que ellos son el alma de la OID, como dice una de nuestras secciones de OID Radio Nacional, y ellos son los son nuestros representantes a pie de calle, es la cara de la OID, es la cara visible y por lo cual siempre tenemos un respeto y un, y un saludo de ánimo a nuestros compañeros por... ...especialmente este tipo de situaciones... ...como son las incautaciones. En efecto, lo pasan eh, francamente eh, mal... ...eh, cuando se les incauta los eh, boletos... ...desgraciadamente es así... ...o sea, nos eh, vemos que en diferentes puntos eh, de, de España... ...bueno, pues eh, actúa así la Guardia Civil, la Policía... ...la OID está trabajando para, para erradicar... ...para evitar esto, ¿no?, de una vez eh, por todas... ...pero a día de hoy es verdad que se suceden esas... Eh, ...bueno, incautaciones... ...así que nosotros lo que vamos haciendo es eso... ...conociendo un poquito a las personas que, que están en los eh, diferentes eh, en los diferentes puntos de España intentando llevar la suerte porque es lo que hacen intentando mm, ganarse el pan, Juanma que no hacen nada, eh, ilícito, ¿sabes? Eh, Por supuesto Es eh, lo que decimos y, y bueno, pues se encuentra con este tipo de situaciones que en la mayoría de los casos eh, son francamente, bueno, pues eh, actuaciones que, que no se deberían de, de dar pero se dan y ellos lo pasan mal de ahí nuestra llamada ¿Eh? a través de la radio para que nos cuenten un poquito cómo, cómo es ese día a día, cómo cómo lo pasan de mal cuando se les incauta esos eh, boletos y por eso está Mundo Oíd, para conocer un poquito más eh, también a esas eh, personas que, que cada día, insisto, nos intentan llevar la, la suerte. No solamente nos hacemos eco de las incautaciones, sino de las personas que también trabajan en la Oíd, al igual que los compañeros de la Oíd, que vamos eh, a ir eh, repasando, Eh, a través de las diferentes delegaciones bueno, pues a, es una forma también de conocer a esos vendedores, porque eh, hay diferencia entre las personas que están en las delegaciones, que también tienen que estar y también su trabajo por supuesto es muy importante Un tema pero, más administrativo. Efectivamente, pero también, bueno, pues eh, nos queremos hacer eco de lo que dicen esas personas que están en la calle, que están tratando eh, con los clientes en algunas ocasiones, bueno el trato es eh, bueno, en otras ocasiones no es tan bueno, y con ...eso tienen que bregar, eh, Juanma... Eh, ...y realmente es duro, es duro... ...pero ahí están... ...y yo que ya he podido hablar con eh, varios vendedores de, de la OID... ...a lo largo de, de este de este proyecto... ...pues eh, te encuentras con, con la alegría... ...de esas eh, personas que están en la calle... ...y la verdad es que dices... Eh, ...qué coraje, qué fuerza... Eh, ...qué ímpetu ponen cada día... ...para salir eh, a las 8 de la mañana... ...cada uno, bueno, pues tiene un horario... Eh, ...y bueno intentar pues eso ganarse el pan no de esa forma que es muy muy interesante y también muy atractivo para nosotros de hecho cada cada mañana tenemos aquí uno de esos eh, protagonistas inmediatamente vamos a hablar con, con bueno pues la persona que, que hemos elegido para que esté con nosotros hoy pero también tú me has preguntado a mí yo te pregunto a ti cuéntanos porque cada día tenemos eh, pinceladas eh, de, de deporte aquí en estas ondas si sí, un adelanto como podríamos decir estas mañanas de, ...de magazine de lunes a viernes... ...a contar de las nueve y en OID Radio Nacional... Adelantamos un poco lo que tenemos en cuanto a contenido de nuestro programa Que está de 12 a 12 y 25 en realidad Ese es nuestro horario porque posteriormente nos trasladamos hasta la radio de Talavera Para hacer nuestro programa local y comarcal eh, ¿Qué tenemos hoy? Nuestra sección de deporte adaptado Y vamos a estar escuchando a Carmen Herrera Que es una judoka española Una de las eh, deportistas paraolímpicas más laureadas de los últimos años Y las últimas paraolimpiadas de Londres 2012 Así lo confirmó También en las eh, paraolimpiadas de, de Pekín Entonces, eh, 2008 en Pekín, 2012 en Londres, eh, Carmen Herrera es una de las eh, deportistas más destacadas para Olímpicas Españolas, vamos a estar escuchando un poco lo que en la actualidad eh, tiene Carmen como proyección en las próximas eh, semanas ya en, en competiciones clasificatorias, aunque se da por descontado que esta deportista del deporte adaptado, esta ayuda acá Carmen Herrera va a estar presente en las Paralimpíadas de Río de Janeiro 2016. Hoy también vamos a conversar con el presidente del Racing de Santander, porque fíjate que la OID, uh -huh. Organización de Impulsores de Capacitados, eh, ha firmado un convenio y ha realizado algo me parece a mí muy interesante por lo demás, que es eh, embellecer un poco más lo que es eh, el sector de los vestuarios del Racing de Santander específicamente eh, en el Racing de Santander tú vas allí eh, al vestuario Están eh, los jugadores eh, prestos a vestirse, a ducharse Y la OID va a tener presencia ahí con, con su logotipo Dentro del vestuario del Racing de Santander Y, y, y lo mencionaba muy bien precisamente el, el presidente del Racing de Santander Como vamos a escuchar en nuestro programa de deportes Que eso le ha dado un toque especial al tema de los vestuarios uh -huh. Porque ha embellecido un poco más lo que es el vestuario Y los jugadores se lo han tomado de muy buena manera Y están muy agradecidos por el tema de la OID Y también por supuesto hemos hablado con uh, Tuto Sañugo Que es el presidente del Racing de Santander del deporte adaptado, del deporte de discapacitado, no solamente del Racing de Santander y de esta colaboración y de este patrocinio de la Organización de Impulsores Capacitados tú sabes que el Racing de Santander ahora está pasando por un momento complicado, uh -huh. como, como club como institución, lo económico está intervenido, como se dice eh, en el fútbol profesional, pero eso no quita que el Racing de Santander esté dando la cara allí en la competición de segunda división y el Racing de Santander es el Racing, es uno de los decanos del fútbol español, y yo diría del fútbol europeo, no en vano pese a estar en segunda división, tiene un promedio de casi 20.000 aficionados por partido En segunda división Ajá. Cuando juega de local en el Sardinero Bueno, de eso y mucho más vamos a estar hablando con, con el presidente del Racing de Santander Y también vamos a estar emitiendo Una entrevista a unos chavales De un colegio de Valladolid Que también han sido patrocinados por la ID En cuanto a su suplementación deportiva Presencia de la ID en una competición Que hay ahora mismo en Valladolid De balonmano eh, masculino de chavales que están en colegios Más nuestros resúmenes deportivos nacional e internacional Así que eso es lo que tenemos en Depor Y les invito a que nos acompañen a contar del mediodía, contar de las 12 Muy completito, desde luego Bueno, pues todo el deporte aquí en OID Radio Nacional, vamos a hacer una, una pausa y estamos ya conociendo a nuestro protagonista dentro de mundo OID. No te muevas. Vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925452101 e infórmate.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 el magazín está Pues eh, ya estamos con nuestro siguiente invitado hablamos eh, con Ángel eh, pimpeño García, nos vamos hasta Jerez de la Frontera porque el pasado día 16 de diciembre se le incautaron una serie de boletos eh, Ángel, buenos días Buenas buen días Cuéntanos eh, cómo fue eh, tu incautación, porque creo que no lo pasáis bien cuando os quitan los boletos y en tu caso pues supongo que habrá sido igual, ¿no? Bueno, claro, porque ...a la calle, pringao, frío... Y ahora llegan estos señores, boom, de momento los cupones quitados Ya ese día pues no vale dinero y no gana nada. Y todo en la calle tirada para nada. ¿Es la primera vez que te incautaban a ti? No, no. Ya con este mismo a mí que son cinco o seis veces ya. ¿Cinco o seis veces? Sí, sí, sí. Porque estoy en centro de Jerez, estoy en la Plaza de la Angustia. Claro, pues a la entrada de ellos, digo yo, que será así. Ya, o sea que ya... Cada vez que, cada vez que me coges pum, el tiro que me pega. Ya, ya te conocen, ¿no, Ángel? Sí, sí, ya me te Y yo lo conozco a ellos ya, pero que más claro viene los mismos, siempre que cambiando. Claro. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de, de tu paso por la BOI, de cuánto tiempo llevas. Llevo siete llevo o 8 años. ¿eh? Ocho años. Sí. ¿Y por qué motivo llegaste tú? Por el, de, del paro. Uh -huh. Ajá. Claro, no se gana nada, pues hay que buscar por donde sea. Ya, ¿y tú conocías ya la vid antes? Sí, bueno, yo la conocía de, de vista. Lo que pasa que aquí está Juan, el que había antes de, de secretario. Ajá. Es un amigo mío que, yo estuve trabajando hace un montón de años con él. Y entonces me dice, mira, pues aquí por lo menos aquí va ganando algo. Claro. Y, y... me decía, por lo menos ganaba por lo que dice... ...pasar día, porque otra cosa no se gana... ...ya, por lo menos eh, uno se va buscando la vida... ...como se suele decir, ¿verdad?... ...claro... claro. ...va se ...claro... <risa> ...¿cómo es tu vida?... ...cuéntanos cómo es tu jornada... ...¿cómo es la jornada de ángela a ver?... ...pues no, nada mía es levantarte a las 7 de la mañana... ...meterte ahí en el, ...bueno, no sé si tú conoces... ...en el arroyo, en un mes de médico que hay... sí ...ahí estoy hasta las 9, 9 pico... ...después me voy a la angustia... ¿eh? Y la angustia, pues ya estoy hasta la 1 o la 2, depende como cómo el kiosco. Ah, muy bien. ¿Ya tienes muchos clientes? ¿Tienes muchos clientes ya, Ángel? Sí. Pues sí, unos cuantos tengo, por lo menos 20 o 30 cupones, están está fríos Y cómo es el hecho de, de ponerte cada día en la calle Y acercar, o al menos intentar acercar La suerte a hasta esas eh, Personas, ¿es duro? Sí, pues es duro porque Como te cuento tantas veces, ya te han cuido tantas veces Que claro, tú tienes que convencer a la gente Que si esto no es legal, que si esto no pagan Que si esto... Y ahora tienes que convencer tú A la, a la gente, como que se paga ¿no? Porque es verdad que se paga mm. Entonces claro, tienes que convencer a la gente, claro, hay gente que sí, que la convence, y otros que, que son las pobres. Cerrado de cabeza y nada, y no hay nada que hacer. Yeah. Y tiene que estar eso, venga, vende, vende, vende Y ahí sillando y pergonando y eso. Oye, ¿y con la competencia qué tal? ¿Tienes muchos eh, problemas tú con la competencia no, o no? Yo con la competencia, gracias a Dios, no tengo Son amigotes, hola, hola, para y para acá y ya está Claro, uno está en un sitio y otro en otro y ya está, ¿verdad? Sí, la competencia no... Más yo estoy enfrente de un kiosco de las 11 mm. Y no, no tengo problema con el muchacho ni nada eso Es algo suyo, yo lo mío mm -hmm. En cuanto al, al trato con el público, bien también, dices... Sí, yo con el público, ¿qué? Un uh -huh. mundo amable, yo amable con el público, que eso es lo que hay que llevarse bien con la gente Y de momento estamos bien Ajá. Oye, y cuando a un cliente le das un premio, ¿qué tal? Supongo que muy bien también, ¿no? Claro, no también, como estamos todos, todos, no vamos internos todos Estamos todos tiesos de papeles ¿Qué lo que hay? Estamos claro, pues, pone más contento de ¿Y eso de papeles te refieres a dinero, no? Que hay poco, ¿qué? Sí, claro que hay poco, papá, hay poco, ¿sabes? Ahora los, los ancianos, vamos a hablar de los ancianos. Él sí. tiene que ayudar a los hijos, porque yo estoy en en, en de ancianos de, de ahí en Angucia. Claro, y, y la geratura me lo dice que yo ah eh, que no te puedo comprar bicho, porque qué pasa esto? Que ahora me tengo que ayudar a mantener a mí o mantener a mi gente, no me mantengo yo. Arroja, que ja tura tiene que ayudar a un fillo Ja. ¿Has dado algún premio ya, Ángel, en este tiempo que llevas? Sí, he dado ya dos o tres veces, los 500 los 300. Ah, bueno, está bien, ¿no? Sí, sí hombre, no podemos quedar, ¿para vamos quedando? Ya, pero la gente supongo que cuando has dado esos premios se han vuelto a confiar más en ti, supongo. Sí, hombre, claro, claro. Uh -huh. No, hombre, yo la clientela la tengo, ¿sabes? A me compras, yo la clientela la tengo y confía en mí. Bueno, uh -huh. porque yo se lo digo, si tú a ti no te pagas, tú vienes para acá que yo voy contigo. Claro. Y si hay que repartirse peso, se parta un sorpreso. Pero <risa> lo que repartirse el peso, porque no, es lo ...de la de comer no... ...efectivamente, esos eh, clientes claro. eh, fieles... ...háblanos de terminaciones, te piden... Eh, ...habitualmente algún número... ...alguna terminación... Sí, sí, yo tengo suscrito yo tengo el, el 29, 30, 31 y 32, yo tengo suscritos todos los días. Y se venden de maravilla bien, ¿no? Sí, sí, yo los tengo yo vendidos, oh. vendido. vamos, me sobran dos tres, pero vamos, que está vendido. <risa> pero los del 30, 31 y 32 son suscritos, esos están, esos están vendidos. El 29, <risa> Oye, está vendido. Muy bien. Oye, Ángel, ¿y tú tienes alguna estrategia para vender un poquito mejor? Bueno, obviamente mejor no, porque la cosa no está para vender mejor. Sí Porque es que tú, por mucho que te ponga a cantar, te ponga a bailar, no hay dinero <risa> Hombre, cuando tiene uno, uno mucho arte, tú, supongo que también ayuda, ¿no? Sí, sí, pero, pero que ayude no, no hay, claro, no ver, con, más, que la gente no lo tenemos Ya Ya, ya, ya, ya, muy bien Y yo si te puedo poner una guitarra, te puedo cantar y eso, pero nada Te escucha y adiós, ¿por qué? Porque no hay dinero Ya entiendo Oye, ¿y para ti cuál es el mejor día de la semana, Ángel? Bueno, igual, ¿Sí? igual termino sobre 11 y media, 12, la 11:30, a la 1, depende de cómo el tiempo, pues así termino. Yo por la tarde pues, a llevar a los clientes, a, lo, a los que tengo ahora mismo, ahora mismo voy para, allá, para, para las Torres a llevarle unos cuantos clientes que tengo. Tarde, que a, a, a llevar a los clientes La cosa está muy achuchada entonces, Ángel, pero veo que no va mal del todo. No, no, hombre, no, hombre, yo quisiera vender más porque lo que se vende no es tan ¿sabes lo que te mm. he dicho? No. Ya. Pues yo Muy quisiera vender más, pero claro, que no, es que no se vende más. ¿Y tú vas a más? ¿Y devolverlo? Entiendo. Volvemos claro. a, la, a la incautación, ángela esta última. Cuando a uno le incautan, eh, se le pasa por la cabeza decir, mira, hasta aquí hemos llegado, ya no quiero vender más. O todo lo contrario, o esto le no, anima es, a uno. Es que, ¿y dónde va? Claro. A digo, bueno, ahora me lo quita, no vendo, ¿a dónde voy? Sí. Es que no hay nada, porque si abieras y cubieras, pues viví ahí mañana sí, pero es que no hay hmm. Por lo menos dice, bueno, hoy no ha ganado dinero, o ha ganado la mitad, mañana será otro día, ya está Claro, ¿No lo que pasa que como uno ya sabe eh, de lo que va esto de las incautaciones que, que bueno, que te quitan ese día los boletos, que te hacen la pascua, como se suele decir Pero que claro. realmente no pueden hacer más, porque no pasa absolutamente nada más Claro, pero te digo ¿Tú tienes algún grado de discapacidad, Ángel? No, si a no Muy bien Y en cuanto a experiencias, anécdotas A lo largo de este, de este tiempo que llevas en la OID Seguramente que te han ocurrido muchas cosas A la hora de vender el boleto si ¿Te, ¿Te acuerdas de algo? ¿Se te ocurre algo? No, ahora mismo no me acuerdo de nada ¿Mm? ¿Algo así Gracias. curioso? cuando has ido a vender el boleto? cuando has dado algún premio? ¿La gente que dice? ¿Cómo reacciona? No, bueno, yo me he dado un premio y me ha fallado el primero hago ah, muerto yo, joder, por, un, por un número cago, muerto, no, es bombo, claro, bueno, mí, muchacho, las cuatro cifras que ha fallado siempre el uh -huh. claro, Y pues, digo, ya, el, dea, coge, vamos, euros, el número, ese, yo, que yo, que y delante, <risa> Oye, tú claro. te quedas habitualmente con números, Ángel. Sí, sí, sí, yo me quedo todo con uno A ver si cae no, la uno, suerte Uno de cada uno me quedo yo Ah, uno de cada uno ¿Y, sí. un... ¿Y te ha tocado alguna vez o no? Sí, a no, los 300 Los 300, te tocó 300, a ti 300, también Los 300, pues hace ya una temporilla mm -hmm. Ya me te quedé, quedé un pinchecito Muy bien, pues nada, aquí tienes los micrófonos eh, Por si quieres decir algo a, a esas personas que tienes ahí como compañeros A la competencia, a quien te plazca No, me veo darle las gracias a tome cliente clientes a todos los clientes que no me fallen uh -huh. y que a ver si doy un premisito bueno para, que, para quitarlo de un poquillo. Ajá. ¿Te gustaría que les pusiéramos un poquito de música? ¿Qué canción o qué música te gusta a ti? A ver. Pues a mí me gusta eco de Rocío, este señor que es muerto ahora también, que es, es Demirruzo. Ah, Demirruzo. Sí, pues pobre muerto ahora, también es un, uno de los cantantes que también me ha mucho. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues vamos a poner algo de Demis Ruso y también te lo dedicamos a ti por eh, atendernos y por supuesto por eh, bueno, pues estar con nosotros este ratito para que sigas eh, vendiendo ese euroboleto de la Biz, para que sigas eh, con eh, más fuerza, ¿vale, Ángel? Venga. Muchas gracias. Mas un cuarto y un poquito se puesta un poquito se puesta a llorar sin tener alguna mami brazo a salirse del niño igual Esta noche no sé si dormirme o sentarme un ratito a esperar, o sentarme un ratito a esperar, o me dile dijo que pudo juntar. A su madre no que a a su un tar Asumaba en el encuentro de amante no su momento nos abrazar y reír esta loca con el casamiento Y su hermana lo bambatea y asumaba su cuarto de oro y asumaba su cuarto de hoy. y otra vez se ha mirado a la Etta no se no sé si dormirme o sentar-me un ratit esperar O sentar-me un ratit a esperar O pedir-me mir més la 10 de la mañana, 13 minutos, estás en la sintonía de OID Radio Nacional en este día miércoles 28 de enero del 2015. La radio emisora, señal internet, señal online de la organización Impulsores Capacitados, OID, acompañando a nuestros eh, compañeros que están en las delegaciones de toda España de la organización Impulsores Capacitados. ...ahí estaba nuestro compañero Raúl Gutiérrez entonces... ...con nuestro compañero y en nuestra sección del Mundo Oíd, Raúl. Pues sí, y ¿cómo has podido comprobar? Bueno, pues la música muy presente cada mañana, Juanma... Eh, ...gracias a esas eh, peticiones que nos eh, realizan, que nos eh, piden... ...nuestros eh, compañeros desde las diferentes eh, delegaciones... ...a pie de calle, como siempre decimos, ¿eh? Ahí estaban ecos del Rocío, pero a lo largo de estos días... ...hemos escuchado pues eh, diversos y diferentes estilos, ¿eh? Sobre gustos eh, no hay nada escrito todos eh, lo sabemos y cada persona es un auténtico mundo, mundo hoy, de ahí ese ese título. La música es buena compañía para todos claro. en nuestras labores cotidianas y diarias, y para además, hacer deporte, para trabajar, en fin. Fíjate que nosotros eh, también lo, lo sabemos y lo tenemos muy presente Juanma porque tú también cada mañana eh, en este en esta casa eh, bueno, pues eh, quieres intentar llegar a los oyentes con diversos estilos musicales. Los lunes eh, tenemos un poquito de música nacional, los miércoles tenemos música internacional, dentro de esas eh, píldoras musicales que hemos eh, denominado. Hoy, por ejemplo, miércoles, hoy vamos a dedicarlo a la música latina, creo, ¿no? Por supuesto, a la música latina tenemos 12 dos ponentes un exponente internacional a las diez y media y posteriormente uno nacional a contar de las once y media de la mañana, pero no vamos a develar el nombre, lo vamos a dejar ahí como sorpresa. Uno es muy bailable, sí, <ríe> muy sí, latino en sí. su estilo y otro es más bien un gran compositor eh, español que perdió la vida trágicamente en un accidente automovilístico. Lo dejo allí en los años 80 pero fue un hombre muy importante para la denominada en aquel entonces movida española y un hombre que dejó un legado importante. Oye, que... Es interesante la, la música, como bien decías tú, porque nos hace... En los momentos en los que estamos decaídos, por ejemplo, Juanma, te pones una canción que, que sepas que a ti te levanta el ánimo, como bien dice Marina Muñoz, nuestra compañera, oye, y eso hace, e incluso, fíjate lo que te digo, cuando uno está un poco apagado, está convaleciente, por cualquier motivo... A mí me ha pasado. ¿eh? Yo me he puesto música y de verdad que, que mi cuerpo ha reaccionado e incluso me he sentido, me he llegado a sentir mucho, mucho mejor. Yo creo que esa es la importancia de la música y de la radio en sí. Porque mira, eh, la televisión yo creo que últimamente, en los últimos años, por todo ese tema mediático de las redes eh, sociales, ha perdido un poco de terreno. Sí, es verdad. Me incluyo yo, voy a hablar en primera persona. Yo veo muy poca televisión, fíjate. Y fíjate que cada vez eh, tenemos más canales. ¿eh? Efectivamente, pero ya te cuesta mucho más encontrar algo que a ti realmente te apetezca, en cambio te pones música para escuchar, te pones un disco clásico o escuchas algo que a ti te guste en cuanto a estilo musical y allí te quedas, puedes estar una hora y media, dos horas tranquilamente escuchando un disco, un álbum eh, de acuerdo a, a tu orientación musical y, y, y pasa pasas el rato, no como se dice, pero yo soy de las personas que ahora mismo en este 2015 ve muy poca televisión. Ahora tú te, te, te decantas por los clásicos, ¿eh? tanto en sí. el panorama nacional como internacional. Esa música de antes, que ya también hemos eh, citado aquí en alguna ocasión, realmente está y va a perdurar en el tiempo. Y la música que se hace hoy en día es más electrónica, quizá, ¿no? Sí, lo que discutíamos con nuestros compañeros, con, con nuestra directora Susana Ortega el otro día y, y, y con Marina también acá en estos micrófono Raúl, que, que la música quizás hoy en la actualidad le están matando a los mismos artistas, no por, por el hecho de solo vender disco A mí me interesa vender disco me interesa que mi álbum sea eh, éxito en ventas, que, que venda una cantidad superior no al millón de copias y, y ya tienes el éxito asegurado por muchos años. Independiente de que tú saques disco continuado o no, hay muchos artistas hoy en día que sacan un disco, eh, ¿No? son líderes en cuanto a la venta, extraordinaria la cantidad de dinero que se llevan obviamente, ellos, su casa discográfica eh, los productores pero claro, después pasan 3, 4 años y recién viene el otro disco y antes uh -huh. eso no pasaba en la década de los 80, los 90 y los 70 cuando constantemente cada año prácticamente iban sacando un, un disco nuevo no un álbum nuevo los artistas de aquel entonces fíjate que los artistas habrán ganado muchísimo dinero porque cuando no existía internet eh, bueno, pues era más difícil acceder a, a la música eh. hoy en día lo tenemos muy muy fácil, aún así esos artistas Esos cantantes, esos grupos, esas bandas Van sacando discos eh, de forma habitual Y siguen ganando dinero y, y nosotros también teníamos una sección eh, El año pasado en nuestra radio emisora Hoy Radio Nacional En donde entregábamos biografía y escuchábamos música también De, de música eh, de, de personas que tenían alguna discapacidad uh -huh. Y dentro de esas ventas millonarias Por ejemplo, estaba Stevie Wonder, Stevie Wonder claro. Por ejemplo eh, Otros grandes eh, artistas eh, que, que obviamente, pese a esa discapacidad discapacidad, eh, sea visual, sea psíquica, sea intelectual o sea física eh, obviamente eso no te impide a ti ser ser un gran artista y ser un gran vendedor de, de, de la música a nivel no solamente nacional sino que también internacional, entonces la, la música y como fuimos conociendo en aquellas biografías de los artistas, a nivel de discapacidad también está presente con grandes, grandes nombres y con grandes artistas que hasta el día de hoy incluso están haciendo música como el propio Stevie Wonder uh -huh. Bueno, pues la música que sigue estando muy presente en nuestras eh, vidas y hablando de discapacidad de Juanma, yo tengo por aquí una noticia si quieres te la, te la cuento ¿eh? y tiene que ver con la discapacidad, ¿vale? Por supuesto. Pues venga, dice así Garmin colabora con colectivos de discapacitados y es que Garmin aporta una donación a la Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad, Acordis, para promover la autonomía personal y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y también sus eh, familias y es que ha dado un nuevo paso Garmin en su compromiso de mejorar el día a día de las eh, personas en esta ocasión dirigido a los colectivos con necesidades especiales la compañía ha colaborado con una donación a la asociación coordinadora de personas con discapacidad acordis ¿eh? de, de hospitales de jovergat en barcelona con la voluntad de contribuir a promover la autonomía personal y también para mejorar la, la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus eh, familias esta acción se enmarca dentro de ese plan de responsabilidad social de la compañía que apuesta además Eh, por beneficiar los colectivos más vulnerables de ese entorno más eh, próximo. Desde Garmin, Iberia eh, han querido colaborar en esta ocasión con la Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad del Hospitalet, conscientes de ese esfuerzo y del gran trabajo que realizan en el día a día para mejorar la vida de las personas con discapacidad. Eh, tenemos el deseo, dicen, de que nuestra donación permite impulsar los proyectos y hacer frente a esos eh, nuevos retos de la organización, explica Salvador, eh, Salvador Alcover, directora general de Garmin Iberia. Cordis, eh, fundada en el año 1903, 1988 por un grupo de padres y madres con hijos e hijas con discapacidad realiza actividades para enriquecer ese ocio y potenciar las relaciones laborales, fomentar la autonomía, garantizar también esa asistencia personal y favorecer el desarrollo de las habilidades sociales y también personales potenciando la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y es que entre las actividades de la asociación Eh, ...que trabaja en colaboración con el Ayuntamiento del Hospitalet... ...y la Generalitat de Cataluña destacan la logopedia... ...donde ayudan a potenciar su comunicación verbal y no verbal... ...el teatro donde trabajan la expresión corporal... ...artística y musical, la terapia asistida con perros... ...donde se trabaja también diferentes aspectos... ...como la empatía o la concentración... ...o el de nuevas tecnologías donde aprenden aspectos de la vida diaria... ...como hacer un currículum entre otros... ...ahí está esa maravillosa noticia... ...Garmin colabora con colectivos de discapacitados, ¿eh?... Vamos 10 de la mañana, 22 minutos, estamos acompañándote a través de OID Radio Nacional, la señal internet, la señal online de la radio emisora de la OID, organización de impulsores y capacitados en este día miércoles 28 de enero del 2015. Ya en los próximos minutos, a las diez y media, para ser más exactos, vamos a estar con nuestra sección de música, conociendo biografía y también el legado musical que nos han dejado grandes artistas a nivel nacional e internacional de la música. También tendremos eh, el rincón de la asociación con nuestra compañera Marina Ester Muñoz, eso será aproximadamente a las once menos veinte. Posteriormente vamos a retomar nuestros espacios a las 11 de la mañana con esa sección que tenemos y que prepara hoy Marina Ester Muñoz con el informativo de discapacidad y por supuesto discriminación a cero. Va a estar presente también en nuestras ondas a contar de las once y media de la mañana y a las 12 quien les habla les va a acompañar con deportes. ...en nuestra parrilla diaria de programas... ...a través de OID Radio Nacional... ...Raúl, 10 de la mañana, 23 minutos... ...muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana... ...pues un placer para mí, Juanma... ...como bien sabes... ...y seguiremos acompañando a todos los que estáis ahí... sintonizando con de Radio Nacional... ...a través de Internet... ...de qué forma, conociendo a esos protagonistas... ...no nos queremos olvidar de ninguno de vosotros... ¿eh? ...por supuesto, y también de los compañeros de la OID... ...Juanma, que es muy interesante ir conociendo... ...a esas personas que también están a nuestro lado... ...y que muchas veces... Pues no conocemos, ¿no? Y, y la mayoría de los casos en una empresa tan grande como es la, la OID, más de 3.500 trabajadores, pues hay mucha tela que cortar, como se suele decir. Así que tenemos ahí por conocer a muchísimas personas más. Un placer. Muchas gracias, Raúl, y te esperamos ya mañana, entonces, eh, una vez más en nuestra red emisora de la Organización de Impulsores Capacitados de la OID. Despedimos, entonces, y damos las gracias, una vez más, a nuestro compañero Raúl Gutiérrez. Gracias. Y nosotros vamos a continuar entonces, te vamos a acompañar con música en próximos, eh, minutos para continuar con nuestra selección musical y por supuesto con toda esa parrilla que hemos preparado en cuanto a programas y secciones se refiere para este día miércoles 28 de enero del 2015 a las 10 de la mañana y 24 minutos. A las 10 y media, recuerda, estamos con nuestra sección de música. estará I okay.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 ¿Qué tal estáis? Buenos días Esta es nuestra sección musical Y de biografía de grandes artistas De la música nacional e internacional En los próximos minutos Nos acompaña Cantante puertorriqueño Y también actor Chayanne Es la tentación Que me vuelve loco Y me sección de las pildoritas musicales, estamos escuchando a Chayán. Elmer Figueroa Arce nació en Río Piedras, Puerto Rico, el 28 de junio de 1968. Conocido por su nombre artístico de Chayán, es un cantante, bailarín y actor puertorriqueño. Ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. Chayán está casado con la abogada venezolana Marilicia Maronese, Miss Venezuela Latina 1988. Tiene dos hijos, Lorenzo Valentino e Isadora Sofía. Su padre es Quintino Figueroa, gerente de ventas, y su madre, Irma Luz Arce, profesora de inglés, quien falleció luego de librar una larga batalla contra el cáncer el 17 de abril del 2014. Es el tercero de cinco hermanos, Kenny, Clara, Elliot y Emanuel. Comenzó a utilizar el nombre artístico Chayán cuando tenía tan solo nueve años de edad. Proviene de una serie de televisión del año 1955 llamada Cheyenne, que su madre veía por la televisión. Música 40 millones de discos vendidos en todo el mundo en la historia y el legado musical que hasta ahora nos entrega Chayán. te hemos acompañado en estos minutos junto al sonido y la música del cantautor, actor y cantante puertorriqueño Chayán en nuestra sección de las pildoritas musicales la invitación queda extendida para mañana en este mismo horario para conocer mucho más de la música nacional e internacional chao, chao duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente